no se esperan, ¿no? Y nosotros en la segunda jornada cuando vimos que Mochi le ganó a Bauru eh, sabíamos que podíamos ganar, que podíamos competir, pero también que no jugábamos la clasificación en la casa del último campeón. Y, y bueno, nos quedamos a nada porque en 45 segundos finales con dos faltas para dar me parece que, que, que podíamos, no tocó, la definió Alex que también es un jugador con mucha experiencia en esta casa de torneos y y nos quedamos afuera, pero yo creo que el equipo compitió protagonizó el, el, el cuadrangular y el torneo, y nos tenemos que quedar con eso bronca, ¿no? porque el partido eh, eh, si bien es cierto que estaba, venían de atrás al final, pero estaba ahí, ¿no? como para perder por la diferencia que necesitaban ustedes y por ahí una desatención defensiva en un momento clave, con un gol y full, para, para con Alex hizo que a partir de ahí este, ya sea todo más costa arriba, ¿no? Sí, y sabes, a mí siempre que me, me pasó jugar esta clase de torneos, cuando dependés de la diferencia, es, es el peor escenario. Aún teniendo a favor, eh, es el peor escenario. ¿Por la, la cabeza que, decís vos? Totalmente. Porque nosotros a partir del segundo tiempo, empezó a flotar en el aire el tema de que alcanzaba igual con cinco puntos. Y es lo peor que te puede pasar. Es como que si estábamos a, a, a cinco, a cuatro o a siete, sabíamos que estábamos en, en el esquema, digamos, cerca de... de de lo que queríamos, pero al, al mismo tiempo no nos damos cuenta que estábamos jugando con fuego porque el objetivo tiene que ser siempre ir a, a buscar el partido y ganarlo ¿no? no tener que pensar en eso, pero es algo inconsciente, ¿no? los jugadores no lo hacen eh, a propósito, ¿no? al contrario, es algo que, que van pasando los minutos y en un momento hay que salir a decir, bueno, listo, blanquemos, quizás no llegamos a ganarlo pero nos no no sirve la diferencia, yo lo hice eso los últimos dos minutos o menos Pero desde antes veníamos pensando en si bueno, vamos a darle el partido a eso ganado. Vamos a, a vamos a aceptar que se puede perder, pero busquemos la diferencia y es un escenario que que la verdad que no no, no está bueno. No no, no, no, no no es no es lo mejor que te puede pasar como equipo, a eso me refiero. Y y cómo cómo sentís o cómo sentiste en cancha que que Bauru fue transitando el partido con esta historia de la diferencia también en algún momento Cuando Bauru tomó los 7-8 y, y ya estaba una o dos posesiones arriba de la diferencia que estaba, fue muy tranquilo. ¿Eso en vos lo que percibiste? Estaba... Que, que, ¿Que de alguna manera ellos se relajaron ahí? No, ellos cuando estaba el juego cerrado, nosotros delante, ellos atrás pero con la diferencia a favor nuestra, lo vi tenso. Y cuando se pusieron una posesión o, o dos eh, por delante de la... de la diferencia que necesitaban, jugaron sólidos jugaron como diciendo, bueno, esta es nuestra oportunidad estamos en casa, y la tenemos que buscar contaron con Ricardo Fischer en un nivel claro, en el, gran... ese, el, yo te iba a marcar esas ponele... está bien que hay que mirar todo el partido sí, y hay claro. que analizarlo pero en este juego, en donde Eh, fue milimétrico Que en un momento era uno En otro momento era otro Jugada, jugada El triple de Romano Cambia otra vez el escenario Pero hay dos o tres jugadas de Fischer Antes de que tenga la posibilidad esa Por la izquierda sí, La que tiró de la línea de libre Fue tremenda hizo, fue Un par de jugadas Muy a, a, a eso puntualmente me refería Que en ese momento Independientemente de la diferencia Porque venía de convertir Un triple tremendo Nicolás Que los metía dentro del Final Four a ustedes lo jugaron al menos él y Alex y en algún momento en defensa también Rafael con con una plomo increíble, de local increíble, valorable también, sí, digna de profesionales sí, sí. con experiencia ¿no? bueno son jugadores que este, lo vienen haciendo eso no o sea por algo ellos fueron campeones de la Liga de América y la Sudamericana anterior están junto con Flamengo dominando la, la liga brasilera y y es un equipo que está que, que bien trabajado con rivalidades de altísimo nivel nosotros con Fisher hemos cambiado cuatro veces la defensa la asignación, porque fue un plan de, de defensa en posta, sabíamos que íbamos a terminar con un grande lo que fue Dek eh, claro. cambiamos cuatro veces la defensa al pica la bola, empezamos pasándole por atrás porque él quería buscar siempre esa verticalidad después le fuimos un seguidor, porque estaba muy abiertos los tiradores eh, sobre todo la posición de cuatro, Jefferson que no ha tenido un gran partido, pero genera spacing para tirar uh -huh. y, y en un momento lo doblamos y cambiamos la marca cuatro defensas tuvimos para hacer la verdad no nos encontramos la vuelta, jugó mejor que todo lo que nosotros planteamos y hay que sacarse sesón, pero cuando el tipo juega bien para mí fue la bujía de ellos y el gol definitivo lo toma Alex que también lo hace muchas veces contra muchos equipos eh... En algún momento cuando Moshi le gana a Bauru sentiste que se te complicaba porque una cosa era entrar este, con dos ganados los dos equipos que estaban los dos adentro y otra cosa fue ese resultado que terminó complicando la clasificación de Quincha, ¿no? Eh, sentimos eso viste que, que digamos que, que es pena que no que no podía ganar Bauru un partido con Moshi que entendíamos que lo podía hacer eh, valoramos el triunfo con Moshi al mismo tiempo eh, y después yo fui muy tranquilo a partir del Bauru porque lo vi muy sólido al equipo nosotros veníamos ahí de siete seguidos ganados y habiendo jugado con Malvin en un momento donde ya este el entrenador Pablo López buscó recortar la diferencia con presión y todos salimos en ese momento terminamos con la autoridad rotando mucho el equipo y sentí que, que íbamos con buenas herramientas para, para ganarle o para cerrar bien la diferencia la verdad fui tranquilo pasa que bueno este, es lógico es un, un escenario también donde ellos se, se, se crecen, se juegan, sabían lo que se estaban jugando y, y lo querían hacer ante su gente pero pero bueno no tocó es es parte de, de, del juego no por eso también el básquet tiene estas cosas y es tan apasionante independientemente del juego ¿no? de lo que pasó en la cancha y lo que vimos y lo que vos sabés este y lo que hablas hablado en la interna ¿qué otras cosas afectaron directamente, directamente al desempeño si es que hubo algo que afectó directamente al desempeño de de Kimsa. no no no yo no vi que hagas algo ex externo o, o dentro nuestro de, de, de que digamos sea un llamador para para mencionarlo este, me, me parece que el equipo fue a jugar los tres partidos con mucha intensidad con con, con presencia este sacó un juego muy importante con el primero de Mosy y después con la autoridad de Malvin el primer tiempo es un juego de palo a palo con con Bauru y cuando ellos prácticamente no rotan el equipo porque han jugado con seis y no a la rotación eh, sentí que en el desgaste final podíamos eh, también estar más enteros y no me salió bien eh, me parece que hubo un acierto en las últimas bolas clave de parte de ellos y también lo dejamos 73 puntos en su cancha cortando las últimas dos eh, fue un tema ofensivo algunas pérdidas que, que, que también tuvo mérito el rival y, y nada, pero la sensación interna de tristeza pero también de saber que el equipo elevó el nivel de competitividad de que se puso fuerte en un momento del año bueno y con tantos que nos queda para jugar en la liga y que ahora el desafío es este mantener esta línea te te lo pregunto con respeto porque además se vio de esa manera y no no tiene mala intención la pregunta sino conocer realmente por, por qué motivo fue eh, la, la la bronca que te agarraste con Jackson en el en en el final de esa jugada eh No quisiera hacer butaca en ese momento yo. No, pero digo, en donde es una historia que se define sí, jugada a claro. jugada... Tal. La de Alex, la que hace el gol y full. Sí. No, el tema es que teníamos dos faltas para dar y habíamos defendido, creo que 20 segundos de los 24, y, y si se te escapa un poco la orden era cortar con faltas para, para seguir defendiendo, no para recibir una canasta y tal, pero... Eh, Digamos, no, no. O sea, no quiero no, hablar para... de tu actitud, de la actitud que tuvo él, de si fue un reto, no, porque eso se entiende en el contexto del partido y todos los que vemos deporte profesional sabemos que son cosas que pueden llegar a ocurrir. A, a, a lo que voy es a esto, a, a la orden que había y tampoco para buscar responsables en un jugador que se entienda bien, pero hubo un error gravitante en definitiva. Sí, sí, es un error, eh, digamos, como le puede tocar a otro jugador y como nos puede, me puede tocar a mí también. Sí, obvio. Yo... Pienso que, que digamos este eh, los jugadores a veces con el todo el clima en la cancha que se escucha poco, que hay mucha tensión, que no están pendientes cuando están defendiendo esos últimos segundos, si quedan tres, quedan cuatro, queda uno. Eh, nada, le tocó hacer una falta de Bifao y, y se sentenció el juego, pero no lo veo, me parece que nosotros tenemos que ir para atrás antes de, de, de, digamos, yo con Jackson estuve más preocupado porque hizo cero puntos en el último cuarto que porque hizo la falta. Y no hizo cero puntos porque quiso, hizo cero puntos porque algo al no hicimos bien para buscarlo. claro eh, o, o, o, Y como equipo, digamos, tenemos que, que, que revalor eso. Entonces la falta es un accidente y termina ahí. Eh, estamos hablando con Silvio Santander, el técnico de Kimsa de Santiago del Estero, y pregunta a Matías Traverso. ¿Y el caso de Ivory Clark, tiene posibilidad de seguir en el equipo pensando en la Liga Nacional o, o ya es un jugador que lo han liberado ustedes para que pueda, bueno, buscar trabajo en otro lugar? No, no, no, lo vamos a liberar ahí, la verdad que lo quiero resaltar, es un excelente profesional, una gran persona, un excelente jugador también, y, pero bueno, estamos con, con la mirada de rearmar alguna cosa del equipo y, y lo queremos liberar porque él está teniendo oferta de, de la liga de varios clubes y, y bueno, también tiene que trabajar, así que ya no nos va a seguir con nosotros. ¿Y, y, y en cuanto esto puede...? modificar alguna actitud algún algún momento en la Liga Nacional porque ustedes vienen en franca levantada con respecto al arranque de la temporada están peleando por las primeras colocaciones y digo por ahí esto anímicamente físicamente no sé este por ahí no o, o, y me decís no no nos va a afectar en nada y está todo bien cómo crees vos que puede repercutir esto claro. en el plantel no eso no lo vamos a saber hasta hasta que empecemos a rodar los partidos ahora tenemos una gira de de Mar del Plata y y tenemos que quedarnos con lo, con lo que es este eh, el hecho de haberlo dado todo, de habernos quedado en la puerta de, de, de pasar a una instancia importante, haber ganado dos juegos fuera de casa muy buenos, y, y digamos, para mí el equipo tiene que tomar nota de que dimos media liga de ventaja, y no de que quedamos eliminados en una semifinal. Me parece que, que esto nos va a servir, y nosotros tenemos que seguir empujando para adelante, acá no hay momento para, para caerse y y creo que la liga está con una paridad importante que nos deja a todos este eh, pensando en que por lo menos en la zona norte que hay eh, más de seis equipos pensando en la clasificación pero de que los seis que entren tienen expectativa de jugar la final de zona yo no creo que ninguno de los seis que, que no les toque clasificar uh -huh. no tenga la expectativa de jugar una final de zona con, por consiguiente eh, me parece que hay que tomar los desafíos que vienen vuelvo a la liga de las américas esta es la última con respecto a eso porque tiene que ver con el nivel competitivo del equipo sentís que ¿Es un equipo que podría competir, por ejemplo, en el Final Four? ¿Quinza? Sí, el tuyo. Yo creo que nosotros este podíamos pasar y haber competido sin duda, sin duda. Eh, o sea, con Clark, tomado... con los cambios que hicieron, con los problemas de lesiones que sufrieron, digo, sentís que se quedaron afuera, pero algo por dentro te indica que... de haber pasado podrían haber sido un equipo competitivo en el Final Four Sí, no no definitivamente Matías yo creo que nosotros pasando teníamos chance de ganar la competencia porque 15 iba a entrar en un grupo donde es eh, de, de, de, de mismo nivel independientemente de que hay un escenario marcado que yo lo he dicho era una oportunidad que mientras Brasil tenga la ficha liberada y juega una vez por semana los equipos argentinos van en desventaja eh, nosotros si nos tocaba pasar a esa distancia íbamos a tener seis partidos en el medio mientras Brasil tenía dos. esos desgastes con viaje y todo no no no está bueno y en eso en eso nos sacan ventajas porque además tienen hoy un caudal de jugadores grandes que nosotros no tenemos el caudal de jugadores nuestros perimetrales está muy guardado el caudal de jugadores grandes de eso es el doble o el triple sacan chicos de abajo de la baldosa es algo que veíamos en la cantera de Bauru como tienen jugadores de 14 años con 2 metros 10 16 años dos 2 metros 11 Eh, le sobra gente grande te juega como pasa con Mollín que tenían cinco piborros rotan todo el tiempo y nosotros fuimos te, sintiendo el desgaste Entonces, claro. este, a mí me parece que ellos tienen en eso una política este, interna para cuidar su producto de la liga digamos con el soporte de la NBA que está trabajando con eso y con la particularidad que le permite ir a los torneos internacionales con equipo largo y descansado eh, Silvio, la última de, de mi parte también eh, el plantel queda, de la, o sea, el único desafectado Sibori Clark, Cortés ya lo habían confirmado continúa en el plantel el resto del, el resto del plantel en condiciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí liberamos a Clark y eh, de momento seguimos así, estamos en la búsqueda de, de ver si, si surge ahí alguna posibilidad Que no la vemos tan fácil pero de poder este tomar un jugador grande más o en la posición de 3-4, pero bueno eh, es una cuestión de saber si en el mercado aparece que tiene que ser nacional y, y, y si eso surge que tenemos que estar buscando pero de momento vamos claro tiene que ser nacional porque ustedes ya el cambio de extranjero por nacional ya lo tomaron es así es silvio te agradecemos mucho el contacto este lo mejor para vos lo mejor para quincha nos estamos viendo Muchísimas gracias, que tengan buen día, Ahí Chau. está Silvio Santander, el técnico <coughs> este Perdón. de Quimsa de Santiago del